Bueno, se viene una nueva noche de música, ¿eh? una nueva noche caminante. ¿eh? Eh, 1915, nosotros los consumidores y Luz eh, París va a ser el próximo sábado 18 de mayo en Ciudad Cultural Bridge House ahí en el puerto, en diagonal Garibaldi, 4830. Y está en el estudio el señor Diego Montoya, sentado. ¿Cómo anda Diego? ¿Qué tal, Maxi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien integrante de Luz París, no para los que no eh, para los que no saben. Che bueno, ¿cómo andas? Ahí preparándote para para el, eh, la, la fiesta del el sábado que viene. Bien, muy bien. La verdad que venimos venimos muy bien ensayando. Nada, anoche estuvimos un último ensayo y fue salió lindo. Así que viste cuando eso como contentos con. Che bueno, esto va a estar bueno, viste como eh, bien, la verdad que súper eh. ¿Cómo, digo, se, se hace más sencillo con el pasar del tiempo? Digo, ¿tienen cuánto? ¿20, 20 años? Sí, y sí, más de 20 años Más de 20 Bastante, años Sí, nuestro primer ensayo fue diciembre del 2000 Así que, sí, 23 años <risa> 24, 24 años 24 años. <risa> 24 años, está bueno contarlo como, sí, sí. como mojón de partida el, No, no, olvídate, eso fue claro Nuestro primer disco sale recién en 2007 sí. Entonces, nada, siempre fue una banda que... Puede ser que ahora, más grandes, y con todo este tiempo, algunas cosas se hagan más sencillas. que Siempre a nosotros nos costó mucho todo, ¿viste? Como uh -huh. eh, sacar, grabar discos. Siempre fuimos muy largueros en todo. Porque el, el indie es así, ser independiente es así, o sea. Sí. Eh, sí, puede ser que haya cosas que son más sencillas. Otras no, porque por ahí, al estar más grande, nada, tenés cuestiones más de laburo, familias y cosas que pueden llegar a, a molestar eh, A la hora de programar un ensayo de esas cosas, ¿viste? Pero sí, se disfruta de otra manera, digamos. Como tenemos una exigencia con nosotros mismos menos... Eh, más, bueno, tranquila. más tranquila. Más tranquila. De, más tranquila, de, Digo, pasa por los años de experiencia sí, y por sí. eso... Sí, pasa por eso y pasa porque también nosotros en 2019 dejamos de tocar. Eh, después vino la pandemia y todo. Y entonces nosotros volvimos el año pasado, a mitad del año pasado, a, a juntarnos y a tocar. Eh, si bien estuvimos grabando y haciendo cosas... Eh, Yo creo que pasa porque dijimos, con, es más tiempo una decisión también. O sea, la experiencia y la decisión. Che, bueno, si vamos a hacerlo, tipo no nos volvamos locos, no querramos eh, conquistar el mundo, ¿entendés? No? Eh, como un montón de cosas que cuando son sí. más chicos, viste, querés llenar River. Como hay un montón de cosas que ya te las sacaste de encima y disfrutás de, de esto, de tocar eh, con 1915, con nosotros los consumidores, de tocar en, en, en un espacio como Bruja, o sea, de, de poder nada, eso, viste, de, de salir adelante y disfrutar de ese momento en sí. Eh, digo, cuando, digo, también el estilo musical, ¿no? Digo, cuando arrancaban un poco se abría Este, este, este, este estilo musical sí. recién empezaba a aparecer eh, algunos los mirábamos y me voy a sumar en esa digo con cara rara y yo che ¿qué están haciendo estos muchachos? <risa> digo a, a, había un montón digo tocaban sí. una canción de 16 minutos Exactamente. En, la, en, la, en la sala o sea, en unos lugares en donde compartíamos sí. y demás eh, y lo mirábamos mirá lo que están haciendo eh, digo y después bueno eso se abrió forma parte de una movida musical muy grande, muy grande digo, sí. de las cuales ustedes en Mar del Plata fueron partícipes digo, sí. digo y son partícipes sí, ¿no? No, digo, digo, también lo notan eso de... Digo, ya no somos los pibes que arrancamos, sino somos parte de una movida eh, la cual la fuimos generando también. Sí, totalmente. Incluso hasta te diría que con... Eh, esto de la edad también tiene eso. Como, bueno, nos ayudó a sintetizar. O sea, a que... Bueno, lo que queremos decir en una canción la podemos hacer... Con, no hace falta estar 16 minutos tocando, ¿viste? O sea, quizás podemos decirlo de una manera más sintética. También los tiempos cambian, la forma de consumir música cambia. Nosotros... No porque nosotros hagamos música para cómo se consume hoy, sino porque nosotros la consumimos de otra manera también. O sea, yo también. A mí me embola escuchar música o canciones de 10 minutos ¿entendés? hoy en día. Eh, y sí, con respecto a ser parte de una movida, sí, creo que sí. Incluso hasta te diría que habiendo parado, habiendo parado y todo, eh, creo que también nosotros hasta nos tenemos que volver a ganar un lugar en la movida. ¿entendés? Eh, como siento que sí, que, que hicimos un montón y que... Y que tocábamos un montón... Y que hasta... Me pasa que hemos tocado... Este año tocamos en el mar del pop... Y estar atrás de camarines... Eh, y que vengo un pibe y me dice... Che, aguante Luz París... Eh, me encanta... No los vi nunca... Tengo 19 años... Claro... <ríe> Entonces, Nacimos juntos... Claro, ¿no? o sea... Exactamente... O sea, es más chico que cuando... O sea, él no había nacido... Yo ya hacía 3 años que teníamos la banda... O sea... Y esto de que, bueno... Tocan una eh, eh, maniobra... No me acuerdo bien qué banda que tocaban en el Festi... Divinos... Y esto, como tipo, bueno, ¿entendés? como bueno hay pibes que nos conocen, pero que no nos vieron, entonces como, claro. bueno, ahora tenemos que hacer que nos vean, sí, no sé, o, que, o estaría bueno que nos vean, o estaría bueno compartir con ellos también, es como, eh, me parece que es eso, como que hay que ganarse el lugar de la nueva escena. Seguro, sí, se entiende, se entiende, se entiende, hay que empezar a buscar eso, digamos. Sí, sí, o, o digamos, porque a mí me gustaría, o sea, a nosotros nos gustaría, pero como... Pero como esto, como entender que hay una nueva escena y que está buena y que tiene su, su, su, su sustento propio, joven, como siempre. O sea, siempre va a suceder esto. Siempre va a haber bandas que son más grandes. Siempre va a haber bandas que yo iba a ver uh -huh. y que después ya no existen más. ¿Qué y, bandas ibas a ver vos? Me encantaba ir a el, el Pil el Piel de Polen. en sí. una banda que amaba. A eh, los Alto Camet. O sea, digamos, también... Sí, creo que esas eran como dos bandas fundamentales que, que, que me encantaba ir a ver. Había una banda de grunge que llamaba Heidi, eh, me acuerdo de los Jedis, eh, Ubica, Amapola Kids. Toda esa movida alternativa de fines de los 90, cuando yo era adolescente, las iba a ver. Y que, y que también estoy súper agradecido porque pude tocar con los Pils de Polen, pude tocar con Alto Camel, pude tocar con Mantarraya, con, con un montón de esas bandas. ¿Ligeia Circus? Bueno, Ligeria, sí, con Ligeia tocamos un montón de veces. Porque, porque también es una... Sí, re, re, contra. Con Ligeia tocábamos, bueno, con Anita que hoy está en las Tucci, con Mecha que era de Amapola y hoy está en Astusi, digamos también esto, como, por ejemplo, las chicas que tienen por ahí mi edad, sí. eh, cómo ellas sí se generaron algo nuevo y están eh, eh, vigentes eh, Está buenísimo, yo, eh, eso, sí, sí, Red y Heia tocamos un montón, que tocamos con Gas Carne, que Javi Pausado está tocando nosotros consumidores, o sea, está tocando, vamos a estar compartiendo escenario con gente que compartíamos hace un par de años, está buenísimo, es re divertido. Está, está buenísimo, sí, re, sí, recordar sí, todo esto que está que pasando durante tanto, durante tanto tiempo. Eh, ¿Cuántos discos editaron los Luz París de que arrancaron? Nosotros tenemos uno, dos, tres discos, tres discos y un par de simples, sí. Uh -huh. eh, y, y, y, y Tierra de Conejos fue el disco yo creo que por la por la proyección que tuvo cuando esto viste que fue editado afuera lo sí. editaron en Alemania que a nosotros nos, representó, no, nos fue como el disco que nos que nos ayudó a, a, a entrar en un circuito o sea nosotros hicimos una presentación en el teatro Colón que en esa época era el teatro Colón de Willy Woodrich, no tocaba cual, no tocaban bandas de rock no tocaban bandas de rock que incluso para tocar nosotros mentimos, dijimos que no, no dijimos que no una banda de rock. ¿Es tango? ¿Qué le dijeron? Le dijimos, porque nos pasó que cuando hicimos presentar nuestro primer disco, en 2007, fui yo con un saquito, todo así, presenté, Bien. me senté con Willy, le dije, mira nosotros hacemos eh, rock así, bla, bla. No, rock no, muchacho, no, no, porque acá, bla, bla, las butacas, el teatro. Ok, bueno, nada, no se pudo. Hicimos la presentación en Villa Victoria, divina. Entonces, a la siguiente... David Ackerman, me dice, che, yo los quiero ayudar con algo ¿qué quieren, y yo como desafiándolo le digo, queremos presentar el disco en el Colón. Eh, me dice, bueno, bueno, dale, voy junto. Entonces armamos una carpeta, y en, teniendo este, esta anécdota, le digo, che, pero no pongamos la palabra rock. Le digo, pongamos rock eléctrico experimental, que era un disco eléctrico experimental, sí, sí, era sí, un sí, disco sí. instrumental. Ok, con un CD, o sea, la carpeta entró con un CD para que Bueno, me llamó a la semana y dijo, "Che, bueno, tenemos tal fecha, tal fecha, tal fecha, cuál queremos. Listo, tocamos en el cola. Eh, entonces, nada, tuvimos que, no pudimos decir que hacíamos rock, incluso en la prueba de sonido, eh, Willich apareció, me contaron porque yo estaba probando sonido. No lo viste. No lo vi y que entró gritando, se va a caer la mampostería. No, <risa> no, no, no. Se va a caer la mampostería y se gritaba. Y nosotros utilizamos el mismo sistema de sonido del teatro, no llevamos más audio. No, no, no, era lo mismo. Lo único que lo usábamos con distorsión. Sí claro exactamente. No, exactamente aparte imagino no llegó vio los equipos de no, no no no fíjate, son... esto es rock dijo exactamente pero bueno nosotros mentimos pero le dimos un CD sí, tampoco sí, lo sí, eh, sí. o sea nada bueno fue divertida la anécdota Willy por ejemplo hacía eso de que antes de cada función entraba y decía, el teatro, bueno, esta, fecha, esta fecha no lo hizo, no, no, no, no apareció Willy, mirá. no apareció. <risas> mirá, mirá, mirá, mirá qué bueno, mirá qué bueno. Che, y, y, y, y suelen, o, o vos de lo personal, eh, hacer balances y pe, pe, digo, pe, pensar, imaginarlo, digo, sobre todo en este intermedio que tuvieron eh, sí. ahí en el 2019, después digo, casi obligado por una cuestión de pandemia y demás, eh, digo, reflexionás sobre lo que han caminado o, o no, o sí. simplemente es experiencia de vida. No, sí, sí, yo, o sea, sí, hacemos, lo, lo pienso, pienso, hago balances, eh, cuando, cuando me toca, nada, yo, viste, nosotros vivimos de la música, pero no de Luz París, o sea, yo soy productor, hago eventos, hago shows, eh, Rubén es profesor de, da clases, toca con otros proyectos, y así todos, entonces... Eh, como esto, ¿viste cuánto nos dio? A mí la verdad me dio, me dio mucho porque si yo me pongo a pensar claro. esto, digamos, o sea, yo a aprendí a producir recitales porque quería producir mis propios shows con Luz París. Entonces yo quería poder hacer un show que esté bueno y, y eso me llevó a hacer un sello con otras bandas amigas y hacer un festival y aprender y terminé haciendo. Entonces, toda la iniciativa del GEM está en, en, en Luz París entonces yo como no puedo estar más que agradecido eh, a eso. Y al recorrido, sí, me parece que fue un recorrido bastante bueno eso que te digo, o sea, nosotros decíamos, eh, eh, si bien era en, su, en ese momento esa música era como de culto, pero estaba medio en auge dentro del under, eh, nada, hacer una presentación en el Teatro Colón de Mar del Plata, lleno, casi lleno, eh, un, no sé, es un disco de, de música instrumental, es como tipo en un momento esto, como el Che, boludo, está pasando, está, está pasando esto, estamos tocando, estamos saliendo claro, a tocar, no, nos no están es invitando común. de un montón de ciudades, hacemos giras por Córdoba, Rosario, varias veces, eh, nos editan afuera todo, Haciendo esto que no es... No es... No es co común. No es pop. Eh, entonces, eh, sí, como que. Ya, el hecho de sacar la voz del, de, de, de una banda es, es, es diferente. Total. Digo, y eso se, ya genera un impacto. Dice, Che, mira, a pesar de esto, nosotros estamos eh, sí, sí. Eh, generando todo esto. Me parece que, que digo, eso también, ¿no? Eh, digo, debe haber en su momento llegado de llenado de regocijo. Sí, no, ni hablar. Nosotros, eh, sí, calculo que en ese momento tampoco lo pensábamos tanto como esa manera. Che, mira. Estamos haciendo esto y, y nos invitan a tocar y nos va bien y tocamos. Creo que era bueno, hacemos esto porque hacemos esto. Uh -huh. Incluso nosotros siempre decíamos, bueno, nosotros somos una banda instrumental. Este disco es instrumental, el siguiente no va a ser instrumental. Claro. Y no lo fue. Y, y, y, y siempre también eso, como que hicimos un poco la música, queríamos hacer la música que escuchábamos. Entonces nos pasó eso, que en el 2020 con el sacamos una canción que se llama El Fuego, que es una canción de dos minutos y que no hay una sola guitarra y que está, está toda diseñada y está pensada desde otro lado. Y estás ampliada a nuestra propia nuestro propio baterista. Y la canción la compusimos del baterista. Entonces, tipo, che, bueno, fuimos a un estudio, estuvo seis horas tocando bases de batería y las grabamos. Y después recortamos lo que nos gustaba y sobre eso hicimos el resto de la canción. cuando Generalmente, cuando componés, vos caes con la guitarra, che, tengo esta canción. Y el batero se tiene que subir a eso. Entonces, como... Eso, como aprender a... A a. A, a, a hacértela difícil un poco, ¿viste? También eso. Sí. A mí me pasa que cuando escucho música... Eh, hay cosas cuando me, me escucho algo que me parece extraordinario tipo, che, ¿cómo se les ocurrió esto Entonces, a este músico? Porque, eh, digo, pero, claro, eh, le, segura, es molesto esto. En algún momento esto tuvo que molestar. A mí me parece fantástico. Y sí, tener seis horas un baterista tocando no, para bien, usar super... dos minutos, digo... Fue molesto. Fue molesto. Dice, claro, sí, sí. Te, termina siendo molesto, pero, digo, termina viendo sus frutos. Y digo, y está bueno lo que decís recién para preguntarte sobre eso. Digo, al menos de lo personal, ¿a quién, a, a quién veías? Eh, como diciendo, che, ¿cómo llegó a esto? Eh, digo, un yo, al todo también se me venía la cabeza Lennon, ¿no? de esas cosas raras que el chabón hacía eh cuando empezó a componer, que digo, cuando empezó a componer solo, digo, ya fuera de los Beatles, digo, se me venía esa impronta de Lennon, ¿no? De poner al revés el piano sonando, y de. Digo, digo, ¿por qué lado? Digo, había alguien que no me puedo acordar la Cage era El, el que ponía el pollo John Cage el pollo dentro del piano y lo hacía tocar y qué sé yo sí, sí, sí. Eh, digo John Cage eh, digo hay alguien en el cual vos te fijás eh, para ver esas cuestiones que generan buena música sí. pero van por un lugar diferente y no tradicional mira a mí me gusta mucho lo que pasa es que no es, no es un chabón tan experimental pero sí me me rompe la cabeza un poco lo que hace Damon Albarn. claro a mí me parece que Damon Albarn, o sea me lo, lo, lo, lo, lo sigo o sea Intento entenderlo, ¿entendés? Cómo pasó de inventar el Britpop, o sea, cómo él inventó el, el, el chiste del Britpop para una pelea con los Oasis y todo, para generar un estilo, para ir en contra del de post grunge y todo eso, a pasar a hacer hip-hop con... O sea, con saca gorilas y, gorilas y como, ¿entendés? Tipo, entonces lo escucho, entiendo por qué el chavo... Cuando el chavo dice, bueno, yo vivía en, en una isla en Inglaterra y pensaba que el mundo era ese. Y es una isla. Y cuando me fui a África... Y estuve un tipo en África y, bueno, descubrí que hay otras cosas. Entonces, claro. como el chabón se, se desmoldó, sí. salió del molde solo. Entonces, siento eso, como tipo, bueno, hay que... Hay que es, es como... Yo, yo, por ejemplo, soy una persona, y, y, muchos en la, y el resto de la banda también, como que intentamos, yo intento entender... Yo, yo in, intento entenderlo a Duki, ¿entendés? No puedo no decir que, che, esto es una mierda. Me parece una, me parece una aberración que estemos discutiendo a Duki, que estemos discutiendo a María Becerra, que estemos discutiendo... O sea, me parece... Eh, me parece que... Eh El, o sea el día que nos ponen, siento que es bueno somos si lo discutimos es porque estamos grandes ¿entendés? no lo entend <risa> es porque no lo entendemos no porque no porque esté malo es porque nosotros no lo entendemos claro, o sé sea, es que la escuché en algún lado no me acuerdo dónde pero es muy buena esa digo cuando lo discutís es por esto y ya no está, ves la bien. manera incursiva porque estamos viejos eh, me, me aguantas cinco minutos más no nos vamos a una tanda sí, sí, sí. Eh, y volvemos estamos con Diego Montoya toca Luz París junto a 1915 eh, y nosotros los consumidores cerrando un rato en la vuelta eh, ya cerrando la entrevista les contamos dónde sacar la entrada eh, y todo lo que Lo, lo demás para que mañana mañana pasado mañana sábado 18 eh, ahí en Ciudad Cultural Brihaus, en Diego Noe Garibaldi 4830 tengan el gustazo de poder disfrutar de estas bandas ¿eh? nos vamos a una pausa volvemos enseguidita seguimos eh, con eh, Diego hablando de eh, hablando de un montón de cosas sí. eh, entre las cuales obviamente está eh, el show de, del próximo sábado yo quiero decir en un momento eh, yo te ¿Qué? no no no está desconectado <risa> hay, dice hay dos cables mirá cómo funciona esto Había claro, vi y, un cable hay, desconectado y qué pasa no, No, no, no, pero está siendo el aire Es un cable que se cortó Y quedó ahí puesto eh, Yo lo conocía como el hombre Que tocaba sin cordones eh, Porque la usaba verdad. zapatillas sin cordones Sí, eso fue yo, Cuando recién arranqué la burla en el palo Decía no, que luz pa ¿Cuál es el luz luz del chico que toca sin cordones? Eh, porque sí. iba con zapatillas sin cordones A, a, a tocar Che, Diego Bueno el, el Recordame bien eh, O recordanos sí. O contanos Cómo hace la gente Para poder sacar la entrada Las entradas bien. Para ir a verlos El próximo bien. sábado O sea, pasado mañana eh, Las entradas se pueden sacar Por ticketmas.com .ar eh, es la plataforma donde están en venta las entradas eh, las fechas es este sábado 18 a uh -huh. partir de las 21 horas en brewhouse puerto eh, nada eso también se van a poder sacar seguramente entradas en puerta eh, vamos a estar tocando va a estar tocando 1915 la banda de los, bueno nada 1915 una banda bastante importante me parece dentro de la escena del indie del pop argentino eh, vamos a estar tocando nosotros Luz paris estamos compartiendo con los chicos de nosotros los consumidores también No, una fecha linda. Esto es todo, digamos, ustedes vienen de 20 años, eh, nosotros los consumidores 1915 son bandas... Sí, son bandas un poco más jóvenes. Son buenas bandas, bar, bar, que barbaros, suenan bárbaro, son bárbaros, pero que son más jóvenes, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar. sí, sí, son bandas más jóvenes. Eh, sí, digamos, no sé, en los 1915 me venido tocando hace ya, no sé, 10 años, no sé si tanto, pero bueno, es una esto te digo, es una banda que por ahí ya, para que ya tienen 3, 4 discos, eh, encontro, pero sí, son gente más joven, ¿no? no No llega nadie a los 30 ahí, ¿viste? Sí. <risa> Así que... ¡Qué eh, envidia! ¡Qué eh. envidia! <risa> Así que está bueno. Me, está me cayó buena horrible. Che, la última que te hago, sí. ya nos vamos a ir con, escuchando seguramente algo de, eh, de Luz París. Digo, ¿imaginaste esta parábola, vos en, en, en tu vida de la música, hacer lo que estás haciendo como, eh, como productor, armando? Yo a veces te veo en algunas sí. fotos ahí, sí. eh, armando mega fiestas. Sí. Eh, acá, afuera, estás viajando mucho. ¿no? Estoy También, viajando, eh, sí, sí, estoy bien eh, que sí. Digo, armando. ¿Estás laburando en la breche o no? Y ya estoy laburando oh, con no breche. Si oh, sí, sí, sí, sí, estamos laburando con Caminante laburamos con breche. Con Caminante estamos haciendo mucho del rock del indie Nacional, o sea, estamos armando giras con El Mató, mi amigo Mencile, Marina Bertoldi, bueno, la de Leo Valdés, hicimos el Poli este año, o sea, la verdad que es eventos grandes. Y con Brecht, sí, también, o sea, hemos hecho Palusa Argentina, hace poco hice Palusa en Chile, eh, y vinimos a hacer Cochabamba en Bolivia, eh, ahora semana que viene me voy a Quito, sí, estoy laburando... Imagín, no lo imaginé, no lo imaginé. ¿Imaginé esa parábola no, no que te imaginé. llevó la música? No, no lo imaginé. ¿Estás contento? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque... Eh, Amo mi trabajo, o sea, trabajo de lo que me gusta y y nada, y aprendo un montón y todo el tiempo me pasan desafíos nuevos. Entonces, la verdad que no lo imaginé. Yo estudié diseño de indumentaria, hice estampé remeras, o sea, hice un montón de cosas. Entonces... Sí, eh, alguna me acuerdo. Eh, Lauré una granja haciendo milanesa de pollo, o sea, hice de todo. Bueno, estuve fui el, el, el, el gerente general de Club Tribe hasta hace tres años atrás. Entonces, como todo se fue acomodando, eh, solo, ¿viste? Como... Y también, hay algo que yo quiero, me quiero eh, auto eh, felicitar, <ríe> es que mmm, nada, que yo lo hice mucho tiempo por, por hacerlo. Yo, o sea, yo hacía, producía los recitales por producirlos, por tocar. Hacía los festivales porque me daba satisfacción hacerlo. ¿no? O sea, armamos un sello y, y armamos un festival como el Festival desde el mar con amigos y todo porque queríamos hacerlo y nunca ganamos dinero de eso efectivamente. Pero todo eso generó Entonces, como, nada, siento que las cosas hay que hacerlas. Hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que hacerlas en la medida que se puedan. Eh, y en algún momento, a pegar la, quizás, a pegar la vuelta. quizás en algún momento pega, ¿viste? Vuelve. No quiero decir que eh, si, si te esmerás lo vas a lograr, porque no, no, tampoco hay que ser tan, ¿viste? También hay un factor de suerte. Eh, pero bueno, pero sí, pero hacer siempre te da más posibilidades que no hacer. Diego, gracias por haber venido. Hace un montonazo que no, sí, que la no verdad hablaba que sí. gracias, más no, presencialmente. Sí. Digo, siempre la verdad muchas gracias. Es, es un lujazo eh, poder charlar contigo. Eh, lo mejor para la fecha de eh del sábado, lo mejor para la fecha del sábado, y ya voy a buscar algo que tengo acá anotado que tiene que ver con la canción eh, que vamos a escuchar para cerrar eh el, el programa de hoy. Eh, ah, a los mil quince vamos a estar escuchando, joya. Eh, a las mil quince estuvimos escuchando de fondo también eh, a Luz Paliza y demás, gracias en serio digo, No, a vos y a ustedes de toda la radio, eh, un, un lujazo. Eh, fuera de lugar, escuchamos mil las quince haciendo fuera de lugar, dale.